Comer, beber y amar es lo que quiero yo. Comer, beber y amar. Y escuchar rock and roll, comer, beber y amarlo. Y ya estamos con ella, con Ángela Quintas. Es la autora, como hemos dicho, del secreto de la buena digestión. Ángela, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. El libro que se acaba de publicar en Planeta dices que males como las migrañas, el mal aliento, las alergias, la obesidad. pueden tener relación con la mala digestión. Eh, Yo digo, pero, o, o, o solo la mala digestión, también hay un factor genético, ¿Cómo, eh, ¿cómo unimos todo eso? Pues mira, últimamente están apareciendo cada vez más estudios los que se relaciona que alteraciones en nuestra microbiota, la microbiota es lo que antes conocíamos como la flora intestinal y sí. realmente yo siempre digo, no tenemos flores tenemos bichitos, ¿no? Sí, sí, pues sí. una alteración en esta microbiota se está viendo que está muy relacionada con diversas patologías como puede ser la ansiedad, la depresión bueno, hay muchas. Entonces, sí que es verdad que lo que no sabemos por ahora, esto está un poco empezando, no sabemos, sí que hemos visto que en pacientes que tienen ansiedad que tienen depresión, que tienen Parkinson, hay una alteración de la microbiota, pero lo que Lo que no sabemos, y es lo que, ahí es donde tenemos que trabajar, es si nosotros modificando esa microbiota podemos obtener beneficios sobre los síntomas que tienen esas patologías. Ángela, ¿qué te hace? Gente de radio, conoces muchísimo en el medio y conoces también mucho La Rosa de los Vientos, ¿no? Sí, soy súper fan de La Rosa de los Vientos. La verdad es que me hace una ilusión estar aquí porque lo oigo desde hace más de, no sé, 12, 14 años, toda la vida. Mm. Bueno, y nosotros estamos encantados de tenerte aquí hablando de algo tan importante, es que lo dices en alguna ocasión en el libro... Eh, forma parte la alimentación y la digestión de esa alimentación pero forma parte de nuestro cuerpo nos lo hemos metido dentro y ya forma parte de nosotros, eh, no podemos pensar que es una cosa externa no, no, es una cosa que ya forma parte de nosotros como no la vamos a cuidar ¿no? claro, fíjate, nosotros hacemos el acto consciente de elegir los alimentos que vamos a comer ¿no? es decir, voy a elegir, no sé frutas, verduras, tal, lo introduzco en la boca lo mastico, de repente hago el acto de tragar y a partir de ahí se convierte en un misterio, es claro. decir, algo que hace ...muchas veces a lo largo del día... ...no tenemos ni idea... ...y es verdad que hay muchas, muy hay muchas relaciones muy complejas... ...químicas y tal... ...y en el libro lo que he intentado es explicarlo de la manera más sencilla... ...pero es verdad que algo que nos pasa muchas veces al día... ...a mí me parecía muy importante que lo conociéramos... ...en muchas ocasiones eh, decimos... Eh, ...es una expresión, es una metáfora... no eh, ...cuando alguien está calvado... Oh, ...es que tengo las tipas revueltas... <risa> ...bueno pues igual es que es verdad... ...es que no es metáfora... ...igual es real... ...que tiene las tipas revueltas... ...y eso se manifiesta de esa forma... Claro, fíjate, tú piensas, nosotros en nuestro intestino, sabéis que se le conoce como el nombre del segundo cerebro. Sí. Tenemos neuronas, tenemos tantas neuronas como las que podemos encontrar en el cerebro de un perro. Sí. Entonces, fijaros en nuestro intestino, se fabrica, por ejemplo, hay un neurotransmisor que es la serotonina, que es el neurotransmisor, la hormona de la felicidad, Eso del placer, es. y se fabrica en un 90% en nuestro intestino. Es decir, si nuestro intestino no está funcionando correctamente, nuestra microbiota está alterada, podremos tener un déficit de esa serotonina, y luego sabéis que esa serotonina es la que se convierte en melatonina, que es la que me puede hacer Ajá. dormir de manera profunda. O sea, o sea que va relacionado todo. Claro, fijaros, todo. me siento triste, tengo ganas de llorar y encima duermo mal. Y a lo mejor nunca nos estábamos dando cuenta que el origen podía estar en nuestro intestino. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen somos lo que comemos, uh -huh. el problema es que muchas veces no sabes muy bien qué es lo que te está beneficiando o qué es lo que no te está beneficiando. Porque yo, al saber que ibas a venir, digo, bueno, yo tengo la oportunidad aquí de intentar quitar mitos, porque claro, es que te, te escuchas, incluso una de las cosas que tú comentas, según te levantas, lo mejor, lo mejor es tomar agua templadita con limón porque te desintoxica, te viene fenomenal, o, o ahora está la moda del jengibre, o los superalimentos, que estamos ahora con los superalimentos, que si la quinoa, que si cualquier otra historia, historia nueva que te está llegando, como que parece que mmm, casi la dieta mediterránea es una cosa casi ca caduca y tal ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos sienta bien? Cada cuerpo me imagino que es un mundo mira, pero habrá ciertas normas y cosas muy, muy elementales que, que las tenemos que tener en cuenta todos Sí, mira, yo por ejemplo digo, eh, ahora que es verdad que cada vez tenemos más información nutricional ¿no? Y es verdad que los nutricionistas están cada vez más en los medios de comunicación y es verdad que tenemos mejor relación pero yo digo, vamos a ver Volvemos al mercado Es decir, en el mercado la fruta, la verdura, la carne y el pescado van de cara Ahí no hay etiquetas, todos sabemos lo que estamos haciendo Entonces, si tú al final del día vas a elegir Porque tienes que consumir unas kilocalorías Elige que esas kilocalorías estén llenas de nutrientes Por ejemplo, te pongo un ejemplo Imagínate que tú al final del día vas a consumir 2.000 kilocalorías Tú puedes elegir que esas 2.000 kilocalorías estén llenas de vitaminas, minerales, aminoácidos O, por ejemplo, imagínate que las tomaras en forma de alcohol ¿Estarías cubriendo tus necesidades calóricas? Sí, pero ¿qué nutrientes estás tomando ahí? Claro. Ninguno Entonces, ese acto voluntario, que es el acto voluntario de elegir los alimentos, ahí es donde nosotros podemos hacer algo. Es verdad que bueno, luego pueden aparecer diversas patologías, ¿no? pero que elijamos muy bien lo que comemos, que evitamos los alimentos ultraprocesados, aquellos que están ricos en azúcares ocultos, en grasas que no son buenas. Y eso es verdad que podría ser relativamente fácil si tenemos un poquito de cuidado. Hay cosas que sí compramos en el súper, pero lo que yo digo siempre, en el mercado las cosas van de cara. Casi me da... Un poquito de vergüenza hacerte esta pregunta, pero te la hago. Eh, ¿Una persona puede conocer a otra por el tipo de pedos que se echa? <risa> Bueno, fíjate. Eh... Oye, que, que lo digo porque hay un capítulo de tu libro sobre la caca. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. A ver, eh... <ríe> es, los olores son muy significativos, ¿no? Entonces... Claro, no es lo mismo aire que, que, que sustancias, ¿no? No, no, perdón, los olores y los colores, ¿no? Los colores también. Pero es verdad que... Los lo peores no los tienen. No, todavía. los peores no los tienen, pero los olores sí. Mira, si hablamos, por ejemplo, del tema de la caca, es verdad que es una palabra tabú, es una palabra de la que no hablamos. No sé, cuando tienes niños pequeños de repente empiezas claro. a utilizarlo como si fueran, yo recuerdo cuando mi hijo iba a la guardería que la parte de atrás se ponía hecho dos cacas, una blanda, una dura Eso es claro, y era una cosa normal, de repente nos hacemos mayores y nos olvidamos y es verdad que no tiene mucho sentido a lo largo de la historia, fijaros, eh, hace muchos años no teníamos los medios que tenemos ahora para poder identificar todos los compuestos que encontramos, pues hay un personaje que es el de Stoll, que es el, era el novio del taburete, que se colocaba al lado de los reyes y lo que hacía era estar ahí cerca del rey y esperar a que el rey hiciera sus deposiciones para ver cómo era en inglaterra se en inglaterra mucho. eso es ahora nos parecería el peor trabajo del mundo pero en aquella época estaba súper bien visto porque Exacto. luego además estaba cerca del rey y todos acababan teniendo al final un buen puesto el que no tenía un ministerio tenía no sé qué de repente hay un tabú a lo largo de esto y es verdad que el hecho de por ejemplo mirar las heces nos puede dar muchas pistas. Hay mucha gente que ha detectado un cáncer de colon en un primer estadio porque ha visto que en esas heces había sangre. Claro, ¿no? Entonces es verdad que ahora nada ayuda. Por ejemplo, ahora utilizamos, aquí utilizamos un váter que es el estilo, el estilo francés, en el que el agujero está al final y si aquello se marcha, mejor. O sea, que no queremos saber nada. Es verdad que, bueno, o sea, me refiero, nos dan muchísima información si flotan, si no flotan, el color que tienen. Tampoco pasa nada, es algo que hacemos todos los días y, ¿Y que, que tampoco sale creo... de nuestro estómago y de nuestro intestino. Claro. Que es el órgano o la cosa más grande del cuerpo, que son muchos metros. Claro. Fíjate, de intestino claro. delgado tenemos seis metros. Fíjate. Del grosor, más o menos, de una moneda de dos euros. Fijaros uh -huh. lo que tenemos ahí pues no sé, habrá que mirar un poco y habrá que prestarle un poco claro. la atención a es un truquito que he creído ver como que cuando, porque todos en algún momento tenemos extrañimiento... Uh -huh que es bueno alzar los pies lo de la hora de ir al baño mira hay un músculo que se llama el músculo me encanta el nombre que es el músculo puborectal que lo que hace es que a nivel de lazada engancha la parte final del intestino grueso si nosotros eh, estamos sentados en el váter con la posición en la que estamos todos ese músculo lo que hace es que está tirando del recto y está haciendo que nosotros tengamos un ángulo lo cual nos imposibilita esa o nos lo pone más difícil si nosotros elevamos los pies pues no sé el típico la típica cajita el típico escalón que tenemos yo le digo muchas veces a mis pacientes si quieres dar le glamour por unos tacones. Pero el caso es que los pies estén elevados... ...facilita, facilita mucho porque este músculo puborrectal ...deja de tirar de la parte del colon. Si os fijáis, los niños pequeños... ...cuando les quitas el pañal... ...siempre se ponen en cuplillas para ir al baño. Uh -huh. Ahí, yo tengo una amiga que vivió muchos años en China... ...que es farmacéutica y me decía... ...Ángela, aquí no se venden laxandes... Y yo le decía, pero bueno, y me decía, es que esperan el autobús en Cuclillas, comen en Cuclillas, están todo el día ayudando a su recto a esta posición, que sería la posición original. Claro, yo no había caído en eso hasta que uh -huh. realmente te pones a capacitar y te pones a mirar un poco de anatomía. Pero bueno. Estas eh, pasadas de Navidad, es, eh, cuando había viajado a Zaragoza a ver a mi madre, mi familia, eh, tenía una acidez tremenda. Uh -huh. Y yo siempre que voy de viaje tengo acidez. Y me dicen, nada ah, es el estrés que va, yo me he dado cuenta que no es el estrés que me gusta el café, es el agua <risa> es el agua con el que se hace el café y es muy importante también eh, el agua, en cómo funciona el estómago y la acidez se dice mucho sobre nosotros, ¿no? Claro, el fíjate, reflujo, en cierto modo eso claro. es, eso es. primero hay que ver qué, or, qué origen tiene ese reflujo, mirar, hay un hay un truco que a mí me gusta mucho, que yo lo cuento mucho claro, a claro, puede ser una hernia de diato o lo que claro, hemos comido. Claro. claro, puede ser una cosa mecánica ¿no? es decir, que hay una alteración que ahí es, por ejemplo, como una hernia de diato, que ahí lo que ocurre es que un trozo de tu estómago pasa por encima de tu diafragma. Pero es verdad que muchas veces hay que identificar de dónde viene ese reflujo. Entonces hay un truco. Nosotros sabéis que dentro del estómago lo que tenemos es un medio muy ácido. Si tú tomas bicarbonato que es una base, neutralizarás ese ácido. De tal manera que si tú tienes un reflujo ácido, si tú tomas unas sales de fruta o un bicarbonato ...notarás beneficio. Sin embargo, si tú tienes un reflujo que viene de la bilis, que ya es un compuesto básico... ...por mucho bicarbonato que tomes, no vas a notar nada. Entonces mm. ya tenemos identificado claro. dónde está el problema. A partir de ahí ya podemos si actuar... Si el remedio funciona o no eso funciona. Eso es, claro. podemos actuar de una manera o de otra, dependiendo de si ese reflujo es ácido o básico. A ver, mitos y cosas Venga. que yo quiero ir aclarando. Por ejemplo, con lactosa o sin lactosa. Cada <risas> vez más te dicen, y según vas cogiendo años... Es mejor que tomes productos y lactosa. Y otras te dicen, ni se te ocurra, porque entonces no vas a poder luego tomar, ya te acostumbras el estómago. Vale. A ver. Esta cuenta. pregunta me encanta. Mira, nosotros es verdad que todo el mundo dice que como seres humanos, no, como mamíferos, somos los únicos animales que de edad adulta tomamos leche. Sí. Y es verdad, nos hemos adaptado a ello. Es decir, nosotros generamos una enzima, que es la lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. La lactosa es un disacárido, que está formado por una glucosa y una galactosa, y nosotros necesitamos una enzima que corte ese disacárido. Según nos vamos haciendo mayores, es verdad que el porcentaje de producción de esa enzima suele disminuir. Entonces, yo siempre digo si a ti te sienta mal la leche, deja de tomarla. Pero Primero prueba a ver, porque muchas veces la concentración de lactosa que nosotros tenemos en los lácteos es muy diferente. Donde más hay es en la leche, menos en los yogures y menos en el queso. Y si comparamos, más en la vaca, menos en la cabra y en la oveja. A lo mejor tú no toleras un vaso de leche de vaca, pero sí toleras un queso de oveja y de cabra. Entonces, ¿por qué te vas a quitar todos los lácteos si a ti te gustan los lácteos y te sientan bien? Entonces yo creo que ahí es donde hay que mirar. Y si tú piensas que hay algún alimento que te está mal vete al alergólogo y que el alergólogo el gastroenterólogo te haga una prueba para ver si realmente tienes una intolerancia. Pero esto de irte quitando alimentos, porque son moda, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Una moda que también hay cada mes en de enero es comenzar la dieta. Eh, comenzar la dieta. Eh, después de las navidades es que toca, eh, comenzar la dieta. O ¿Las correr. dietas son buenas o no? Mira, yo siempre digo, tienes que tener adherencia por lo que vas a hacer. O sea, yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué puede hacer para adelgazar. Imaginaos, pongo un ejemplo, una semana manzanas. Bueno, yo lo puedo hacer. Puedo tener una fuerza de voluntad titánica y decir una semana manzanas. Pero yo estoy creando adherencia por eso. Nunca, jamás. Estoy deseando que acabe, posiblemente pierda agua, pierda masa muscular. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar mi alimentación, es decir, que yo me siente a gusto haciendo eso. Yo, por ejemplo, a la consulta, imaginaros, vienen una persona y le digo, mira, es que lo mejor sería que te llevaras el tupper o que comieras en casa. Y te dice, ya claro, pero es que yo soy un alto, ejecutivo y tengo muchísimos, o un alto ejecutivo y tengo muchísimas comidas. Pues tendremos que aprender a comer en esas comidas, tendremos que aprender a qué hacer Para que, para que yo me esté nutriendo de manera correcta. Entonces, al final, seguir dietas en las que son muy restrictivas o en las que al final me van limitando, no tiene sentido. Porque lo veo como una cosa que tiene una duración. Es decir, voy a estar un mes a dieta. ¿Y luego qué? No, no sirve para nada. Es decir, yo tengo que aprender a comer y habrá algún día que diga como me apetece yo soy súper me encanta el dulce pero no lo como todos los días pero si me voy a tomar un dulce elijo un dulce de calidad que esté elaborado con materia prima de calidad y lo disfruto en muchas ocasiones eh, cuando se habla de alimentos eh, que pueden ser buenos eh, para el estómago para la digestión para uno mismo yo creo que a veces eh, nos equivocamos un poquito a pensar eso que es malo es bueno o eso que no tiene mucha sustancia es bueno eh, comer también es disfrutar un poquito y nos hemos olvidado un poco de eso Claro, yo creo que sí, no, lo que os decía de elegir, o sea, es verdad que yo no voy a comer dulce todas las tardes, pero si de repente los miércoles, por ejemplo, que es el día que le dedico a estar con mi peque y vamos a dar un paseo, pues vamos a un sitio donde tienen un dulce de calidad elaborado con materia prima de calidad, nos lo tomamos y lo disfrutamos y no pasa absolutamente nada. El problema, y esto se lo explico a mis pacientes, siempre les pongo un ejemplo es como irse a Toledo, siempre utilizo Toledo o Cuenca, me da igual, es decir, tú vives aquí, tú te vas una semana de vacaciones y en esa semana de vacaciones puedes hacer lo que quieras pero luego vuelves a tu rutina, tus cosas las tienes aquí. No puede ser que te quedas a vivir en Toledo, por uh -huh. poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que yo un día desayuno un chocolate con churros que me encanta y a partir de ahí diga, yo ya quiero desayunar todos los días chocolate con churros. Pues claro, no. al final te va dejando huella. Claro. Por ejemplo, eh, yo eh, pongo en mi caso particular. Hay veces que a lo mejor tomo una cantidad normal y parece que me toma un pavo. Y, claro. y es una de las cosas que, que tú pones, ¿no? ¿Qué eh, eh, identifica por qué se te queda a veces, eh, como eh, durante bastante tiempo hasta que terminas de hacer la digestión, ese estómago inflamado? Como la comida parada, ¿no? Porque esa sensación. Sí. Claro, fíjate, ahí hay dos puntos importantes. Uno es el acto de masticación. Fíjate, nosotros en la, en la boca tenemos dos tipos de digestión. Una digestión mecánica, que es la que nosotros ejercemos con las piezas dentales, ¿no? Con las muelas. Y ya empieza a haber una pequeña digestión química, gracias a dos enzimas. Una enzima que es la milasa salival, que es la que se encarga de digerir, por ejemplo el almidón y una lipasa que ya empieza a digerir los triglicéridos de repente lo trago, pero puede ser que no la haya masticado de manera suficiente o que sea una comida muy grasa las grasas es lo que más tiempo está en el estómago, lo que menos son los líquidos luego los hidratos de carbono, luego las proteínas pero las grasas pueden pasar mucho tiempo en el estómago, si yo por ejemplo he hecho una comida, la que no he masticado bien, que no he impregnado bien con mi saliva, que encima era muy rica en grasas pues ahí ya tengo el cóctel perfecto. Podría ser un caso, por ejemplo. Uh -huh. Una última cuestión, Ángela. Carnívoro o vegetariano? ¿Qué bueno. <risa> o vegano. O vegano. A ver, yo aquí digo, mira, si tú quieres ser vegano, Uh -huh. Adelante, pero tienes que, ten, tienes que saber muy bien dónde encontrar esa proteína vegetal sí. y tienes que tomar suplementación de vitamina B12 vale uh -huh. o sea que siempre, yo siempre digo cada uno puede optar por lo que quiera, tú puedes optar por la, por la proteína animal o por la proteína vegetal, pero tienes que saber lo que estás haciendo. yo no me quedo sin preguntarte la moda del gluten que ahora está todo el mundo mejor para no que esté cojas volumen para que no te sientas hinchado mm, alimentos sin gluten primero hacerte pruebas si realmente eh, por el tema de alergia lo necesitas o, o incluso gente que ha tenido que lo sé por eh, artritis reumatoide que dicen que les viene bien porque eh, pierden inflamación ¿Qué nos puedes aclarar? a ver fíjate con el tema del gluten eh, bueno hay que tener como yo siempre digo no hay que ver hay que identificar el problema es cuando nosotros nos damos cuenta que ese gluten nos sienta mal o es verdad que queremos bajar un poco de inflamación y sustituimos esos productos que tienen gluten piensa que el gluten es un aglutinante que le va a dar Palatabilidad a ese alimento. Si yo le quito el gluten, tengo que utilizar otras cosas. ¿Qué se suele utilizar la industria? Azúcares y grasas. Es decir, si yo estoy tomando unas galletas que no tienen gluten, pero lo que estoy haciendo es cambiarlas por una galleta que tiene muchísima grasa y muchísimo azúcar, al final no estoy arreglando nada. Entonces, siempre... Siempre lo ve lo mejor es hacer una prueba para determinar si esa persona realmente tiene una intolerancia. Si estamos hablando de una celiaquía, evidentemente hay que quitarlo. O una alergia al glúteo. O sea, realmente habría que hacer un, un caso, habría que ver caso a caso qué es lo que está ocurriendo. El secreto de la buena digestión de Ángela Quintas. Ángela, muchas gracias por estar gracias con nosotros. a nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros, besito. El comer, bebé y